El círculo secreto. El mundo ha cambiado dos meses, aunque llevamos casi tres un poco extraños.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 Pareció luego yo de coño, esto es sí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 aquellas personas... Que les haya ¿verdad? pasado algo, no aquellas que quieran conocerte, ¿no? Las dos cosas. <risa> bueno, <risa> bueno, a mí me encanta conocer a gente, pero pero sobre sí, todo... Sí, pero ya conociste a Terri y ya está, ¿no? Claro, claro, después de eso yo me, claro. me puedo morir No, pero tranquilo. no le quiso contar lo del Yeti, todavía la está preguntando. Sí, <risa> porque ella dice, no me hace ni caso.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 Y con la gente en, en general, ¿no? Con con ese aspecto de bohemio y atormentado. Los demás no teníamos que currar mucho. correo, Miguel! <ríe> y Bruno lo conseguía, sí. Bueno, Hombre, claro. <ríe> mi correo. Pues Pero digo, eh, a la chica cayendo, ahí voy yo. Exacto. Exacto, exacto sí.